APSA anunció obras en La Plata. Aguas Bonaerenses informó que realizará tareas de mantenimiento y reparación de la red de agua en distintas zonas de la ciudad y advirtió que mientras se lleven a cabo esas tareas podría registrarse baja presión de agua. Los operarios de la empresa, según se indicó, realizarán reparaciones en diferentes puntos de Los Hornos, Tolosa, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Gonet, Citibel y el Centro Platense. También se indicó que se llevará adelante una importante reparación sobre el acueducto norte y para realizar estos trabajos se requerirá intervenir en el servicio, por lo que podría registrarse baja presión en los barrios del Mercadito, Gonet y Villa Castells. <risa> anunció la eliminación de tasas municipales para habilitación de comercios. El intendente de La Plata anunció que los emprendedores e inversores dejarán de pagar tributos municipales al tramitar la habilitación de sus locales. Escuchamos a Julio Garro durante el anuncio. Hemos decidido eliminar todo tipo de tasa que tenga que ver con la habilitación de comercios. ¿Qué significa eso? Que más de 20.000 comercios en nuestra ciudad van a poder habilitar sus negocios sin pagar un solo peso. Es imposible pretender cobrarle dinero a gente que quiere crecer, quiere dar empleo y quiere invertir en nuestra ciudad. Así que a partir del día de hoy, en la ciudad de La Plata no se pagan más tasas por habilitación de comercios. Se terminó el trámite engorroso, el expediente que se pierde, hablar con funcionarios del municipio. Hoy simplemente, además de ser gratuita la habilitación, lo hacen 24 horas desde su casa servicio que informa, informa. más acerca aprueban tres nuevas designaciones en la justicia platense. El Senado dio el acuerdo para cubrir tres cargos del Departamento Judicial La Plata. Gonzalo Petit Bosnick fue designado como agente fiscal, María Catalina Bruni como asesora de incapaces y Viviana Arturi como fiscal. El anuncio se dio en el marco de las designaciones que se realizan para alivianar la sobrecarga de trabajo que se genera sobre el resto de los tribunales. Para esto se designó 10 cargos en el territorio provincial.